¡Eh, Peña! ¿No tenemos asamblea? Oh, hostia, es verdad. ¿Y cuándo es? Eh, mañana, 30 de febrero. Sí, sí, pero ¿y a qué hora? ¡Joé! A la hora del suicidio. Oh, eh, ¿Eta no ni sangoda? Creo que es en la casa incendiada. ¿Y, y en qué piso era? Eh, lo marcaba una lucecita encendida en el portal. ¡Ah, sí, sí! Estaba el 28 encendido. ha sido eso? Joder, pues el grito de Yoko, joe. Joe, joe, subeti garranxica. Bada hola Nibili, verdad. O sea, buruan, eta Nibili munduan. Vaya, eco yo creo que ha rebotado el grito en el muro. Eh, eh, zeta el sabis, ¿cuaz ten? Ei, ei, vos miñutu, que estoy aquí desmontando a Babilon. Contus, sí, a ver si tocas el cable que no es, explota todo y nos pilla la radio onda expansiva. Y... acabamos aquí todos sepultados por los escombros. Tranqui, tranqui, que tengo un colega que es desenterrador. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a ver una peli? Ya está aquí, la que se mete, cine por la vena. Oye, oye, que antes de marchar tengo que acabar de desmontar este jaleo, pero... es que no veo nada. Espera, que te alumbro con la linterna de Diógenes. Vaya cabreo, me estáis llenando el cuerpo de una furia de radio... ¿Qué, salimos? ¡Shit! Está lloviendo. Ya te digo, la tormenta perfecta. Vamos a hacer el baile del sol. <risa> Menuda que aquelarre que se ha montado esta peña. Sí, sí, ya, ya, que aquelarre sí, pero no tienen escoba. Menudas brujas sin escoba. Estamos ya. Pues vamos. Eh, ¿a dónde vamos? Vamos a pillar unas privas y algo de papeo. ¿Qué os apetece? Pues yo he traído un táper con varas que visiona, rico, rico. ¡Ula uh la, -la mushik! Además, los varas son muy buenos para el pelo. Se te van a poner las radio rastas más chulas que la leche. Eh, mientras caminamos, vamos a poner algo de música, ¿no? Nos ponemos unas sonoras bandas y así vamos a ritmo. Mejor roca todo trapo, ¿no? Shh, shh. calla, calla. Que ahí hay unas personas con unos cacharros para escuchar a distancia lo que decimos. Ala, ala, ya estáis los tecno-paranoids dando la murga. Sí, sí, sí, sí, sí. No nos dice disfeme traigamos ¿Eh? y vamos a brindar. Os una denonchad.